La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paúl carcavilla Aguirre. Y en este momento la actualidad tiene que ver con el club atlético Sasuna, ya que hay tres propuestas para la presidencia y una de ellas tiene que ver con un lema. Somos 15.910 socios. Está con nosotros el, el, el candidato a la presidencia, Eh, que, como ya informábamos al inicio de las conversaciones, se llama don Juan Ramón Lafón. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantados de saludarle desde la capital de La Ribera y como estamos hablando, pues en este momento eh, ustedes lo que están eh, buscando son eh, socios que por lo menos les permitan presentarse a ser presidente. Sí, bueno, al, primero el tema de las firmas, que, que la verdad es que estamos contentos porque ya tenemos el número que se necesita. Lo que pasa es que... También queremos que necesitamos un colchón para que para que luego pues no, nos admitan las firmas suficientes porque bueno podemos tener el número de firmas pero puede haber un, una cantidad que no sabemos cuál que no, sean, que no sean válidas entonces bueno pues estamos trabajando en tener ese colchón para que no tengamos problemas cuántas firmas tiene necesitan 513 y en este momento cuántas tienen ya Pues más o menos, un poco más de 513, pero lo que te digo que nuestro objetivo pues más o menos serían las 650-700 para, para ir tranquilos. Uh -huh. El proceso electivo, una vez que se validen esas firmas, eh, tendrá que ver ya con las elecciones, que entendemos que esto va a ser todo en menos de un mes y medio, ¿no? Sí, bueno, las elecciones van el 17, 18 o 19 de noviembre, por lo cual desde 3 de noviembre pues quedarán dos semanas para pues para entrar ya en campaña pura Dentro de esta campaña ustedes ya han hecho un, eh, lo cierto es que interesante, todo el programa electoral que han preparado, la FON, socio 1668, y sobre todo ha querido acompañarse, por lo que hemos visto en, en su programa, de personas que, que viven en el osasunismo y que les apetece liderar de otra forma el proyecto osasunista. Pues eso es. Lo que hemos buscado, bueno, la verdad es que llevamos un año trabajando en este proyecto y lo que, bueno, se puede ver es que tenemos un programa muy completo, un plan estratégico que, que, cree que es lo que queremos, que tiene que tener Osasuna, ¿no? Sobre todo planificación y, y, y definir exactamente cuál es el modelo de club que queremos y, y bueno, pues estabilizarnos en, en la profesionalidad en este, en este sentido, en ¿no? la planificación, en la gestión vemos que, que quiere seguir contando con braulo braulo vázquez en la dirección deportiva que en las relaciones institucionales sería ricardo lópez y que en el fútbol base por destacar a algunas de las personas conocidas estaría javier lópez vallejo Eso es. sobre todo también el director general que sale alanzaba eh, lo que queremos con él es, es bueno pues es llevar a cabo pues este, este cambio en la gestión no está esta forma de de trabajar el club desde desde la dirección general y pues que nos lleve a, pues a unas cotas mayores no a situar en el mapa a nivel internacional y, y llevar una gestión pues e económica y social y de, y, de, y de potenciación de marca que pues que nos permita pues ser sostenibles en el, en el tiempo no depender de terceros y crear una generar unos recursos suficientes como para Pues para lo que te digo ¿no? para que, para tener un una una a largo plazo ¿no? es una... en, est en este momento eh, no sé qué opinión le merece el, el trabajo que están realizando desde Osasuna los trabajadores que los trabajadores de la actual eh, plantilla cuerpo técnico etcétera etcétera eh, antes de las elecciones porque al final esto dependiendo de quién gane van a cambiar de jefe el plano deportivo? Me hablas en el plano deportivo, ¿no? los Empleados, dices, de la, sí. la primera plantilla, ¿no? De, no, hombre, eso, pues todos estamos encantados, igual que, que el resto de las listas en, en vernos allá arriba. La verdad es que está muy comprimida la clasificación, porque si te fijas estamos a dos puntos del octavo, pero bueno, siempre siempre es un pues es una ilusión y, y es un orgullo no estar arriba en, en la clasificación. Con lo cual, nosotros en el plano deportivo no vamos a no vamos a, a entrar ni a cambiar nada, porque... Porque lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que no es el momento, la verdad es que el, el momento de la selección es, pues, no es más adecuado, pues porque ya se ha iniciado una temporada y esa temporada, pues, pues eh, cambiar las cosas a mitad de temporada, pues es, es complicado. Preguntas de los oyentes también, que nos dicen, ¿qué aportaría si gana la FON que no haya aportado Sabalza hasta ahora? Bueno, pues lo que aportamos es eh, un rigor en la gestión, una planificación, lo que he dicho antes, una gestión pulcra, eh, nos olvidaríamos de los bandazos, ¿no?, de, pues de, de hacer las cosas a impulso y, y la improvisación. Pues eso creo que, que, que el club está instalado en eso y nosotros lo que queremos es pues una visión a largo plazo, una planificación estratégica y, y, y viendo a Sasuna, pues a, llevándolo a cotas más mayores en cuanto a, a imagen de marca, en cuanto a generación de ingresos y, y por supuesto, pues el tema de, de tajonar, ¿no?, de ya ya bueno, ya sabréis ¿no? que nos hemos puesto como objetivo un 70% de la plantilla que sea de tajanar, que al final esto es un objetivo, es un objetivo a, la, a largo plazo, no es una, no tratamos no, no vemos como, como una imposición el que, que tenga que haber gente de tajanar sí, eh, porque sí, ¿no? Si ¿no? Sino que también se lo tiene que ganar como se dice, pero pero evidentemente tiene que ser nuestro objetivo, ese es el, nuestro objetivo, el 70% y de ahí trabajar desde la base, ¿no? Desde la base de la de la cantera, de la relación con los clubes convenidos desde la cercanía con, pues, con los padres, con, lo, con la profesionalización de, la, de los entrenadores, la, la implantación y la mejora de la metodología, de la captación de talento, todo esto que nos lleva como consecuencia de alcanzar este 70% de, de gente de la casa. Pues estamos escuchando a Juan Ramón Lafón, en donde Eva Blanco también tiene dentro de esta junta directiva, pues estaría en la junta directiva aunque usted sea el presidente. Sí, sí lo es. Que son los dos, eh, recordamos que tanto Juan Ramón lafon como, como Eva Blanco estaban también en la Junta Directiva y hace pues un, unos cuantos, eh, no sé, un año y medio aproximadamente es cuando dimitíais de esta Junta Directiva. Eso es, nosotros salimos de allí en febrero del año pasado y, y estamos los dos, lo que es que, bueno, pues estamos un equipo de gente aparte de Eva, pues estamos la gente que nos hemos presentado pues con la misma ilusión que nosotros dos, que, que llevamos más de un año trabajando en este proyecto. Lo están escuchando a Juan Ramón Lafón y como decimos pues vamos a ver si consiguen esas firmas y llega que por por lo que se ve ya están prácticamente pero querían asegurarlas como nos decía así que el próximo mes de noviembre tendremos las elecciones. ¿Algo más que decir a los asunistas que le estén escuchando? No, nada más simplemente que bueno pues que animar a al socio a que a que participe, a que escuche las opciones que que podamos plantear cada uno de nosotros y Y desde luego que voten que voten con una perspectiva de largo plazo que no que no nos dejemos guiar por, por la clasificación de si entra las pelota y si estamos primeros o octavos por lo que te digo estamos a dos puntos del octavo eso no tiene que influir en, en, en la decisión del voto se tiene que creo que el socio tiene que mirar y además me consta que, que somos una afición ¿no? con gente inteligente se tiene que mirar a largo plazo y, y tiene que ser unas elecciones de pues eso de, de abiertas de de que se estudien los programas que lleva cada uno y que la gente decida, pero cuanta más gente y más socios decidan, pues mucho mejor. Agradecidos de la presencia de Juan Ramón Lafón en los estudios de Radio Tudela Radio. Que tenga buena jornada. Igualmente, muchas gracias.